La vieja huelva, la luna que crece en el cielo Le peina sus sienes de plata Atrás quedó el vacío de las lunas nuevas De soñar sin tener De suspirar sin que los suspiros Empañen el cristal de la vida De esperar en esos días En los que el invierno quiere ser La primavera de los anhelos de siempre en cada esquina de desgranar las cuentas del rosario de los pasos lentos y de las horas largas. Y de vivir, de seguir insistiendo en vivir la pureza de los más hondos sentimientos. La luna, que se llena en el cielo, viste de mantilla blanca de azahar al naranjo y altera los pulsos de las mareas como altera los pulsos de la cuadrilla que espera el a esta es el, el de verdad y esa voz grave del martillo cuando se hace quejío el crujir de la madera y Dios sube a la gloria porque no hay más amor ni es más grande la fe que cuando el aire ahoga la luz de la vela mientras toda su majestad se suspende del cielo que es la morada de los más profundos sentires. Nada tiene sentido si no nos sentimos inmensamente vivos en esa cruz que recorta el cielo de una tarde santa. Y a la vieja huelva le siguen estremeciendo los padrenuestros de las promesas escondidas, los susurros de las gracias por la vida. ...las plegarias del dolor... ...y el desconsuelo... ...y los encendidos recuerdos... ...de aquellos que un día estuvieron... ...Huelva... ...sigue teniendo el tesoro de ver... ...cómo se derrama la fe en las miradas... ...lágrimas del amor... ...que anega el alma... ...y bien vale... ...el silencio... ...donde no hacen falta las palabras... ...otra vez... Dios obra el milagro de la nueva primavera y de la vida nueva. La oscuridad no alcanza, la zozobra no llega y el temor no mengua la esperanza. Dios pasea por Huelva, que sea la Semana Santa.